¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo te va? Buen día. Buen día a tu audiencia. Bueno, Un gusto estar conversando con vos, como siempre. Bueno, gracias por atendernos, Víctor.、Eh, a ver, contanos,、eh, ¿ustedes han mediado、eh, en este conflicto? Sí, en realidad nosotros、eh, somos convidados de piedra en este, en este conflicto que ha surgido entre este, la especialidad de ginecología y el. el Colegio m é d i c o en su momento.、Mm. Es que esta cuestión la ha repercutido económicamente, no solo en los financiadores, sino fortemente en cada una de nuestras instituciones,、eh, en las cuales、eh, los servicios de ginecología están activos. Eh, esto, eh, lamentablemente, nosotros no teníamos las herramientas necesarias como para poder accionar directamente en este conflicto, porque. Los convenios estaban en, en un principio entre, firmados entre el Colegio Médico y sus representados. Este, y Nosotros no, no, no teníamos alcance en ese sentido. Este, pero bueno,、eh, como todos, el conflicto n o no, no, no llega, nos no pega de lleno en, en, en nuestras finanzas. Y, Y de alguna manera nosotros queríamos hacer un aporte en pos de, de, de abrir canales de, de diálogo necesarios para, para buscar algún tipo de solución.、Mm. Lógicamente, las partes tienen cada uno sus, sus, este, sus, sus propuestas y, y sus convicciones. Este,、eh, nosotros respetamos eso y simplemente lo único que hicimos. Es hacer de puentes en, en esta situación, en este escenario. Claro.、Eh, Ustedes le, le acercaron una propuesta、eh, a, a la seguridad social, vendría a ser toda. O sea, las obras sociales,、eh, tanto bueno, la, las、eh, sindicales, el s e m p r e como las prepagas.、Eh, sí, no, en, en realidad nosotros lo que hicimos fue hablar con, con el grupo de ginecólogos. Este, Eh, que tenemos cada uno en nuestras clínicas. Ajá, bien. Eh, eh, solicitarles que, que, que se l l e n e n a l p a r i a l e s que bajen sus pretensiones y, y, y, y busquen un punto de consenso con, con financiadores de salud, con, toda la, con todo el arco del de, de sistema de seguridad social. Sí. Y este. ante la propuesta que ellos presentaron, lo único que hicimos fue trasladarla al seno de la mesa de, de la seguridad social para que ellos la evalúen y, y vean si, si está dentro de los parámetros o no. Bueno, ellos consideraron que, que, que sigue siendo más de lo mismo、eh, en lo que ya estaban、eh, en su momento hablando、eh, y habían tenido Eh, reuniones eh, sobre, sobre este tema.、Y、nosotros simplemente trasladamos、eh, la respuesta a, la, a los ginecólogos. Y, y bueno, ahora、eh, tendremos que esperar a ver de qué manera se llega se, se, a algún tipo de, de solución para esto, porque en medio de esto, este, más allá de las cuestiones financieras que las empresas podemos afrontar,、eh, están. Los afiliados, los pacientes, con sus, sus urgencias y con sus este, necesidades de prestación del de, de servicio. Y bueno, nosotros、eh, internamente, cada u n o de nuestras clínicas, estamos tratando de, de, de sostener la, la atención específicamente de las urgencias por, este, a, a los fines de, de no dejar desamparados a los, a los pacientes, pero、eh, también. Que los financiadores de s a l u d están trabajando fuertemente para acercar otro tipo de soluciones, como por ejemplo la venida de nuevos profesionales a la provincia. O sea, Víctor, que ustedes en la nota esta que le acercaron la semana pasada、eh, al Instituto de Seguridad Social, bueno, se la trasladaron a, a Mendoza como eh, referente eh, de la mesa de financiadores, ya tienen respuesta de eso y es negativa、eh, con esa propuesta、eh, de, de, de la ginecología. e x a c t o Ah, se la rechazaron vendría a ser、ah, bien. s í sí, sí, no están de acuerdo con, con, con los puntos que, de, de la propuesta, y b、bueno, u están n、sí. en todo su derecho y, y, y habrá que seguir buscando、eh, puntos de, de, de acuerdo porque en, en esta situación no se puede, no se puede s m e t e á s desde m i s financiero, inclusive. Este, Atendiendo a, a, a todas las necesidades que la, la, la población a servir este, de, de la Pampa requiere.、Mm. Víctor, a ver, para、Hay、que l u e s t o s a f i l a d o s en DANS.、Si、te, te, te quería consultar、eh, ¿cómo, cómo está afectando, que me des algún ejemplo, si se puede,、eh, de cómo está afectando a las clínicas este conflicto.、Eh, vos decís que, bueno, tienen profesionales de ginecología atendiendo en las clínicas. ¿Está?、Eh, ¿Eso cómo es? ¿Cómo se está haciendo la atención? Algunos, algunos han vuelto a la seguridad social、sí. a través del colegio,、mm. eh, otros no.、Eh, es, el, es el paciente quien, quien elige a su médico.、Eh, nosotros tratamos de asegurar la, la prestación de la, del servicio ante, ante la ausencia y.、Eh, Y, y lo hacemos、eh, poniéndole el, el abanico de, de prestadores a, al servicio del de paciente, s ya sea fuera o dentro de la seguridad social, el paciente es el que e l i g o muchas veces en la mayoría de los casos el paciente ya tiene su, su ginecólogo de cabecera、sí. y lógicamente es muy difícil que lo, lo dejen. Nosotros igual tenemos nuestros, nuestros médicos que están dentro de la seguridad social y que que ponemos a, a disposición del paciente s i、eh, su, su, su situación económica hace que, que, que no pueda afrontar el, el costo que significa el pago de los honorarios. Lógicamente, todo lo que es gastos sanatoriales, está, nosotros lo, lo facturamos a través de la seguridad social como corresponde. Ah, bien, si, hay, si, hay algún,、eh, si necesita internación o alguna cirugía, eso,、eh, eso está cubierto.、Todo、eso está dentro de la seguridad social.、Claro. La seguridad social ha, ha asegurado esto para todos、bien. sus afiliados y pacientes. Bien, bien. ¿Y cómo crees o si hay algún tipo de, de, de, de solución? ¿Por dónde tendría que venir?、Eh, ¿qué, ¿Qué pensás, Víctor, de esto? Eh. Mira, nosotros creemos que, que la, la, la,、eh, por ahí el estatus quo que, que existe en este momento、eh, ha, ha tambaleado en varias ocasiones ya pasó con los, con los traumatólogos en su momento、mm -hmm. una, una larga, larga, un largo conflicto que, que también lo sufrimos la, la, las instituciones privadas de salud y este, ahora pasa con los, con los ginecólogos、eh, a nosotros nos parece que、eh, es necesario que sean las clínicas quienes eh, eh, tengan la capacidad de negociación con los prestadores con los médicos prestadores del de, de servicio este, de este tipo de, para, para evitar este tipo de situaciones ya que este, La, la línea directa, el, el manejo directo, la gestión directa de salud en lo privado,、eh, la, la, realiza la, la, la, la realiza la institución,、mm -hmm. la realiza dentro de instituciones. Todo lo que tenga internación y cirugía debería estar en manos de las instituciones. Este, porque está visto que、eh, ya en, en tres oportunidades, porque los agentes citas fueron el p o c o de conflicto en su momento, Este, hemos quedado como convidados de piedra en el conflicto y sufriendo la, los avatares financieros que, que esto trae consigo, por la, por, por la, porque la, la, las prestaciones programadas comienzan a, a disminuir, porque este,、eh, los, los pacientes eh, eh, que no tienen la solvencia económica necesaria terminan、eh, siendo atendidos por, por la salud pública, esto también colapsa la salud pública, o sea que eh, eh, tambalea todo el, el, el, el sistema de salud, un sistema de salud que, que, que, que debería estar totalmente fortalecido y ordenado.、Sí. Eh, acá en la Pampa, por todo el trabajo que hace el Ministerio de Salud y por todo el, este, lo que le ponen los financiadores y, y, y las instituciones que conformamos todo el m o La bien,、eh, bien Víctor,、eh, no sé si quedó algo、eh, que quieras、eh, decir, remarcar.、Eh, si no, gracias, como siempre, por estos minutos con Radio Kermés. Esperemos que bueno, que se solucione. No, otra. No, por no. simplemente que, que, que tanto la clínica regional, la clínica modelo, la clínica argentina y el sanatorio lo que han hecho es tratar de, de, de b u s c a r un canal de diálogo entre las partes、eh, con toda la buena intención,、eh, sin el ánimo del. de causar ningún perjuicio a ninguna de las partes、uh -huh. y, y, y simplemente eso este, no, no salió no, no, no, no, no pudieron encontrar este, puntos de coincidencia y bueno este, seguiremos trabajando para aportar a la pacificación y a la resolución del conflicto y, y lógicamente con el poco puesto en los afiliados y pacientes que、eh, cada una de nuestras instituciones recibimos De día a día.、Eh, bien, Víctor, muchas gracias.、Eh, que tengas buen día. No, por favor, gracias a vos.、Bien. Que tengas buen día.、Bien. Buen día a, tu, a la, la audiencia.